Unon on, y bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazín de actualidad de Berriozar y Ratia. 9 y 5 minutos de la mañana de este viernes 27 de abril. Ahora mismo tenemos una temperatura en Berriozar que supera los 8 grados. 9 eh, ya más o menos en nuestro termómetro parece que la temperatura seguirá subiendo hasta alcanzar eh, la máxima de 17 grados prevista para hoy ahora mismo tenemos un tiempo eh, bastante despejado con nubes y claros aunque parece ser que las lluvias todavía pueden hacer acto de presencia durante la tarde de hoy eh, las lluvias nos acompañarán también durante el fin de semana ya que Se espera que llueva por lo menos hasta el próximo lunes. Eh, las temperaturas también descenderán eh, ligeramente ya que no pasarán de los 15 grados durante el fin de semana. Ya sabéis eh, lo que dicen: marzo ventoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. Esperemos que con el nuevo mes, eh, bueno, pues eh, tengamos eh, un tiempo más eh, primaveral y eh, podamos ver eh, el sol, como estamos viendo ahora en estos eh, momentos. Y precisamente de medio ambiente vamos a hablar hoy, de medio ambiente y de energía de esa autopista de la electricidad que se prevé construir o que se pretendía construir, ya que el proyecto está cautelarmente paralizado entre el pueblo de Di Castillo, en Navarra, y la estación de Esquío y Chaso, en Guipúzcoa. Una autopista de la electricidad, una línea de alta tensión de 400 kilovatios eh, que nos tocaría bastante de, de cerca pasaría exactamente por Orcoyen aunque Berriozar también se vería afectado y para hablar de todo ello tendremos con nosotros a Raúl Maiza concejal de eh, Medio Ambiente para que nos comente eh, la moción que presentaron en el último pleno municipal sobre esta línea de alta tensión Moción que recordemos salió adelante con los votos de Nafar, Ruabay y de Bildu, y eh, el voto en contra de eh, Partido Socialista, UPN y Partido Popular. Pero tenemos otras muchas cuestiones de las que hablaros, noticias eh, que afectan a Berriozar, aunque también a eh, la comarca de Pamplona y a Navarra. Así que, como siempre, damos comienzo a nuestro boletín informativo en el 100.8 de FM o en euskiplaza.net. Viernes 27 de abril damos comienzo a nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con las noticias de Navarra, con en concreto con las declaraciones de Yolanda Barcina que no quiere un nuevo marco para Navarra porque ahora hay bienestar la, la presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, aseguró ayer que no se plantea modificar el actual estatus jurídico de Navarra y por el contrario aboga por potenciarlo, pues si hoy Navarra tiene un alto nivel de bienestar es porque ha ejercido sus fueros fueron eh, palabras de Yolanda Barcina, según destacó minutos antes de anunciar que dentro de 15 días su ejecutivo aplicará nuevos recortes en materias sociales. Barcina responde de este modo, a dos preguntas planteadas en el Pleno del Parlamento Navarro por Bildu y Nafarro Abay, ante cuyos portavoces lamentó que sean precisamente ustedes los nacionalistas que desprecian el régimen jurídico y político de Navarra en contra de, las, de la mayoría de los navarros quienes formularan la cuestión. En este marco con el que Navarra ha conseguido tomar decisiones en educación, salud y bienestar social, eh, de forma que si Navarra tiene hoy un alto grado de bienestar es porque ha ejercido sus fueros, fueron las palabras de Yolanda Barcina, que incluso eh, decidió postularse como líder de una nueva gama azada si fuera necesario. Curiosamente, en ese mismo pleno, Barcina avanzó que dentro de 15 días anunciará qué nuevos recortes, qué nuevos recortes aplicará en materia social, siguiendo las directrices, las directrices Marcadas por el gobierno español. En cualquier caso, Barcina advirtió de que se equivocan de plano si creen que el estado del bienestar se defiende sin tomar medidas. Eso es tanto como llevar a la ruina nuestro estado del bienestar, declaró. A este respecto, tanto Mayor Ramírez de Bildu como Pachi Zabaleta de Nafarro Abay lamentaron la sumisión de Barcina a Madrid y a las tesis del Partido Popular. Y el próximo 17 de mayo, Instituciones Penitenciarias inaugurará la nueva cárcel de Santa Lucía. La nueva cárcel que el Estado ha construido en la colina de Santa Lucía será inaugurada oficialmente el próximo 17 de mayo, fecha en la que Instituciones Penitenciarias recepcionará el centro y, a partir de la cual, se producirá el traslado progresivo de los internos desde las actuales instalaciones ubicadas en el barrio de San Juan de Pamplona. Para garantizar la apertura del macrocentro Norte 2 antes del verano, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acordado destinar otros 15 funcionarios en prácticas que se suman a los 30 que desde hace unas semanas han reforzado la plantilla existente en la vieja prisión. Los sindicatos eh, Comisiones Obreras, el UGT, ACAIP, USO y CSI, que cuentan con representación en la cárcel de Pamplona, criticaron hace escasas fechas en un comunicado la dotación de personal prevista por Instituciones Penitenciarias con la que estimaban que tan solo podría abrirse el 40% de su capacidad. Asimismo, consideraron que se debería aumentar también el personal de los servicios médicos, oficinas, tratamiento, servicios sociales, dotación que a día de hoy no ha tenido en cuenta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No es la única polémica a la que se ha enfrentado la nueva macrocárcel de Pamplona, ya que la Asociación de Vecinos de San Jorge y Buz Tinchuri eh, se enfrentó duramente a este macro proyecto por su afección medioambiental y paisajística. Y de Santa Lucía nos vamos a la chantrea donde UPN ha rectificado y ha permitido tres años después que los calderetes se celebren en alemanes. El Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona permitirá este año que los calderetes de las fiestas de la chantrea se celebren en la zona de alemanes como es tradición. El consistorio cede así a las peticiones de los vecinos tras las prohibiciones del año pasado y de 2010 cuando Yolanda Barcina llegó a mandar inundar La zona para impedir este acto. En todo caso, desde la Comisión de Fiestas de la Chantrea se quejan de las condiciones puestas desde el área que hace responsable a los organizadores de las fiestas de cualquier cartel, cartel perdón, que se coloque, según indican, no solo en la zona festiva, sino en todo el entorno. En el condicionado que la comisión de fiestas ha tenido que firmar para que el equipo de gobierno autorice las fiestas, se recoge expresamente esta condición que obliga a los organizadores a quitar los carteles que el ayuntamiento pueda considerar a posteriori motivo suficiente para multarles. De hecho, según dicen, a pesar de que en algunas cuestiones se han mostrado más flexibles que en años anteriores, las amenazas de multa por parte del director de Seguridad Ciudadana han sido especialmente notorias. Por otro lado, desde la comisión de fiestas censuran de nuevo la poca permisividad de UPN en lo relativo a los horarios que fijan las 3, horas, eh, las 3 y media de la madrugada como hora de cierre para la carpa y las 4 y media para los bares. Habría que ver si estas condiciones se cumplen también durante las fiestas de San Fermín. Y llegamos así al bloque destinado a las noticias de Berriozar y comenzamos con esas becas para el comedor del curso 2012-2013 en la escuela infantil. El próximo 9 de mayo se abre el plazo para presentar solicitudes de ayuda económica para el comedor de la escuela infantil, un plazo que permanecerá abierto hasta el próximo día 31 de mayo. Eh, tanto el 9 como el 31, eh, inclusive en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Las solicitudes se deberán realizar en esta oficina en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, por otra parte, y en relación con esta noticia, un grupo de padres y madres se ha organizado para pedir que no se elimine la media jornada sin comedor en la escuela infantil. Tras el escaso éxito de la primera llamada, un grupo de madres y padres de la escuela infantil municipal se está organizando para convocar una nueva reunión para el próximo día 3 de mayo a partir de las 5 y media de la tarde en el parque de la Plaza de Gutski, o si llueve en los porches. Los recortes y medidas de austeridad han llevado al ayuntamiento a tomar la decisión de equiparar la oferta de 0 a 3 años al resto de escuelas infantiles y eliminar la actual oferta de media jornada sin comedor. Esto supone un coste añadido para las familias que quieren optar por matricular a sus hijas e hijos tan solo media jornada como sucede en la actualidad. Este grupo de vecinas y vecinos Y nos ha anunciado que se reunirán para organizar una recogida de firmas con el fin de presentar su disconformidad ante el ayuntamiento. Y otro llamamiento, esta vez en busca de colaboradores, el que hacen los organizadores de la fiesta de Sorcen Como todo el mundo sabrá, el próximo 20 de mayo se celebrará en la Taconera de Pamplona la fiesta anual en favor de la Escuela Pública en Euskera, organizada por Sorcen y Casbatúaz. Desde la Comisión de Preparación de la Fiesta eh, eh, de Berriozar, que además este año le corresponde a los padres y madres del Colegio Mendialdea II, eh, Se ha hecho un llamamiento a toda, la ploma, a toda la población para animar a participar en diversos trabajos que implican la organización de un evento de estas características. Eh, hablamos de trabajos del mismo día de la fiesta o en la víspera y que consisten en montar y desmontar escenarios o ayudar en, lo, en otras tareas logísticas. Para colaborar ese día o los días anteriores basta con acudir en horario de tienda a la florista A Rosalín en la calle Chaburúa o a la ecodenda Equía en la calle Caleverri. Desde la organización aseguran que cualquier aportación viene bien y el plazo para apuntarse estará abierto hasta mañana sábado. Nos llegan ahora dos propuestas de ocio juvenil desde el Gastelecu, desde el Centro Cívico Juvenil de Berriozar. Eh, la primera en la que todavía podéis apuntaros es eh, la salida a la hípica de Arbayún para montar a caballo y practicar tiro con arco. Una salida, una actividad dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años y que tendrá lugar el sábado 12 de mayo y saldrán los participantes a las 4 desde el Instituto de Secundaria de Berriozar. El precio de la actividad es de 15 euros e incluye a actividad, eh, desplazamiento y seguro. Y las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 6 de mayo en el Centro Cívico Juvenil en el Gastelecu de martes a domingo de 5 a 8 de la tarde. La otra actividad es la que se llevará a cabo este mismo fin de semana y es que el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Berriozar, en colaboración con el de San Adrián, han organizado un viaje a Barcelona y PortAventura para este fin de semana. Tendrá lugar mañana de, a partir de mañana y hasta el 30 de abril y está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años. Y esta sintonía nos indica que vamos a hablar de deportes en concreto del Berriozar Club de Fútbol que tiene varios encuentros programados para este fin de semana. Empezamos por fútbol masculino en la categoría de primera regional. El Berriozar Club de Fútbol se enfrentará al amigo el sábado 28 a las 4 de la tarde en Berriozar. El equipo juvenil hará lo propio contra el San Ignacio también el sábado a las 8 y media de la tarde en la Universidad Pública de Navarra. El cadete A se enfrentará al Navarro Villoslado el sábado a las 6 y cuarto de la tarde en Berriozar, mientras que el cadete B tendrá como rival al San Ignacio el sábado a las 12 y media del mediodía en la Universidad Pública. El equipo infantil A de Berriozar tendrá como rival al Navarro Villos Lada el sábado a las 10 de la mañana en Berriozar, mientras que el infantil B se enfrentará al Bidezarra el sábado a las 12 y cuarto del mediodía en Noain. En cuanto a fútbol femenino, damos cuenta de dos partidos para este fin de semana. En la categoría de regional femenino, nuestros representantes, las chicas del Berriozar Club de Fútbol, se enfrentarán al Garés el domingo a las 5 de la tarde en Puente la Reina. Y en cuanto a fútbol 7 femenino, eh, se, el, el equipo de Berriozar se enfrentará al Santa Cara mañana sábado a las 11 y media de la mañana mañana aquí en Berriozar. Hablamos ahora de fútbol 7 masculino. Recordad que tenemos cuatro representantes en Berriozar, fútbol 7A, B, C y D. El equipo de fútbol 7A tendrá como rival al colegio El Huerto mañana sábado a las 9 y media de la mañana en Tajonar. El equipo de fútbol 7B se enfrentará al colegio San Cernin también el sábado a las 11 y media de la mañana aquí en Berriozar. Mientras que el equipo de fútbol 7C Tendrá como rival a la Icastola San Fermín el sábado a las 9 y media en la propia Icastola San Fermín y por último el equipo de fútbol 7D se enfrentará a la Ardoy el sábado a las 10 de la mañana en Cizur Mayor. Terminamos nuestro repaso deportivo a nuestros equipos de futbito. El Berriozar A se enfrentará al colegio Escolapios el sábado a las 4 en Berriozar. El Berriozar B hará lo propio contra el Gaste que el sábado a las 12 del mediodía en Ansoain. El Berriozar C se enfrentará al Bidezarria el sábado a las 2 menos cuarto del mediodía en Noain. Mientras que el Berriozar D tendrá como rival a la Maya el sábado a las 11 de la mañana en Berriozar. En Berriozar jugará también el Berriozar E contra el Liceo Monjardín el 28 sábado a las 12 del mediodía. Y el encuentro entre el Berriozar F y la, el colegio Pachilarreinsar tendrá lugar también el sábado a las 4 de la tarde en eh, Pachilarreinsar en la Rochapea. El Berriozar G se enfrentará al avance Escavarte el sábado a las 12 del mediodía en Berriozar, mientras que el Berriozar H hará lo propio contra el Iturria. El sábado a las once y media de la mañana en Iturrama. Berriozar y Eitaroa Huarte se enfrentarán el sábado a la una del mediodía en Huarte, mientras que el Berriozar J tendrá como rival al Mutil Vera el sábado a la una aquí en Berriozar.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 Y nosotros vamos adelante. Seguimos con el magazine Berrión cuando son las 9 y 28 de la mañana. Vamos a escuchar ahora un poquito de música. Estamos ya escuchando a extremo duro con esa canción Salir. Con ese gran tema que escuchamos a continuación y luego volvemos con Raúl Maiza para que nos hable del proyecto de línea de alta tensión que se quiere llevar a cabo entre Di Castillo e Ichaso y contra el que se presentó una moción en el último pleno. pedrado de horas, minutos y segundos. Yo, asumíte, soy. Y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo. En transporte me hasta el siguiente. ZAÍ, EN EL NOCHO DE SIEMPRE, METERME en MI ROLLA, HABLAR CON LA GENTE Y LLEGAR A LA cama Y JUGEL QUE PORMARAS SIN TI. Yo de siempre al meterme mi hablar con la gente y llegar a la cama y que Seguimos adelante en Berrión en el 100.8 de FM y vamos a hablar. ...de energía, vamos a hablar de esa autopista... ...de la electricidad, esa línea de alta tensión... ...de 400 eh, kilovatios eh, que une Di Castillo... ...con eh, Ezquío y Chaso en Guipúzcoa... ...y eh, recientemente en el último pleno municipal... Eh, ...Bildu presentó una moción en contra de esa línea de alta tensión... ...y para hablar de ello tenemos con nosotros a Raúl eh, Maiza... ...Caixo Raúl Egunon... Eh, bueno, pues eh, creo que lo he dicho bien, ¿no? Es una línea de alta tensión que va a unir, eh, bueno, que, se, que pretendían que uniese Di Castillo e Ichaso eh, y que, bueno, va a afectar a muchísimos eh, municipios navarros. Eh, para empezar, vamos a hablar un poquito de por qué eh, os oponéis a esta línea de, de alta tensión, que, cuáles son las características que tiene este proyecto. Sí, bueno, como comentabas, va a afectar a bastantes pueblos en Navarra y también en, a bastantes pueblos en, en Guipúzcoa. Uh -huh. Bueno, en principio, bueno, pues este es un proyecto que es de la Red Eléctrica de España que pretende la construcción de una línea de 400 kilovatios eh, que una la subestación de Di Castillo, en Navarra, con la de Ichaso, como comentabas. En total serían unos 120 kilómetros de línea de alta tensión Y, eh, para que hagamos una idea, la subestación que quieren hacer en Di Castillo ocuparía unas 6 hectáreas. Uh -huh. ¿eh? Entonces, bueno, este proyecto además viene a sustituir otro proyecto que había en, en inicio, que unía la línea Victoria Gasteiz con Castejón, ¿eh? y que fue rechazada pues, bueno, por su afección al medio ambiente y la gran oposición social. ...que suscitó este, este proyecto. Mm. Bueno, creemos que hoy en día, tal y como está la situación socioeconómica, este proyecto no tiene sentido. ¿eh? Porque, bueno, ahora yo creo que es momento de, de analizar bien cómo, cómo es la situación económica ver realmente si es necesario estos macroproyectos. ¿eh? Y entonces, bueno, nosotros por eso realmente nos oponemos a este proyecto. Uh -huh. Creemos en, en las energías renovables, creemos que hay otro medio de transporte de energía que puede ser subterránea y no aérea, como, se, como, es, este, como es este proyecto, porque para que nos hagamos una idea... Eh, Las, las torres para poder llevar esta, esta línea de alta tensión uh -huh. son de una altura de unos eh, 42 a 46 metros de altura, ¿eh? unos auténticos gigantes, uh -huh. que irían separados eh, unos 500 metros de uno del otro. En todo su entorno no se puede construir absolutamente nada. No se puede usar como ni como medio agrícola la, la zona que ocupa, ni se puede utilizar para como medio de pues industrial como uh -huh. zona industrial. Lo cual pues bueno pues para numerosos pueblos va a ser como bueno pues como un auténtico desierto en su pueblo para que no pueda desarrollar absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que bueno un poco por esa filosofía un poco medioambiental nosotros uh -huh. desde el grupo municipal de Bildu hemos presentado esta moción en el ayuntamiento. Y bueno, y uh -huh. con los votos de Nafarro Abay, pues fue, salió, fue, fue apoyada. Sí, salió adelante. No obstante, en ese en esa uh -huh. pleno en el que hicisteis esa moción, presentasteis esa moción, aparte de las razones medioambientales, también había otras razones de salud, de las ondas electromagnéticas que se, que se emiten, ¿no? Es decir, que aparte del, del riesgo medioambiental, también hay un riesgo para las personas, ¿no? Sí, así está, es así de claro, ¿no? La afección ambiental y paisajística es inasumible, eso, estaba, eso queda muy claro, ¿no? ya que todos los trazados propuestos afectan en mayor o menor medida a los espacios protegidos, incluidas, los espacios incluidos en la red, en la red Natura 2000. Uh -huh. Lo mismo ocurre con las afecciones a la salud, que comentabas, de los campos electromagnéticos. ¿Eh? Ninguna, ninguna alternativa de trazado respetaría los criterios de, de distancia que según el principio de, de precaución aconseja la Unión Europea. ¿no? Yo creo que Ahí tenemos también el apoyo de la Unión Europea en ese sentido, ¿no? Eh, de todas formas, eh, bueno, comentabais que va a afectar a muchos municipios, no sé si son 191 o, bueno, más o menos, es una, eh, una cifra muy elevada de municipios en Navarra a los que va a afectar. Y no sé si Berriozar es eh, uno de ellos, porque parece que por aquí justo no va a pasar, pero, pero sí que nos va a tocar de cerca, ¿no? Sí, digamos, se puede decir que hay como afecciones de dos niveles, ¿no? Un, el primer nivel sería eh, por donde realmente, por qué municipio va a pasar la línea de alta tensión, Eso serían los municipios de, primera, de primer nivel, que no, ahí no está incluido Berriozar, Berriozar estaría en el segundo nivel, donde, bueno, pues eh, cerca va, va a pasar la línea de alta tensión. Para que nos hagamos una idea... Eh, por aquí va a pasar por Orcoyen. ¿eh? Uh -huh. En Orcoyen hay una subestación, ¿eh? entonces va a pasar por Orcoyen. No nos afecta directamente, pero sí que entendemos que, bueno, que sí relativamente, pues porque estamos eh, pues a, a una distancia corta de Orcoyen. Y, y bueno, también por solarizarnos también con el resto de municipios que van a sufrir esta línea de alta tensión. Hmm. Sin embargo, esta, la línea de alta tensión, por lo menos el proyecto, no sabemos si está paralizado, eh, porque realmente, eh, aunque no han dicho que ha habido una paralización, sí que parece que hasta que no haya un informe pues no se van a otorgar nuevas eh, licencias para seguir adelante con, con las obras que hacen falta, ¿no? Sí, desde, desde la plataforma que en contra de la alta tensión ya se iba trabajando pues, varios años y uno de los eh, principales motivos que, que dice la plataforma para parar este proyecto es pues, la situación socioeconómica que vivimos actualmente. ¿no? Y eso es a lo que ha llevado hoy, hace unos poquitos días... Al, bueno, pues al Ministerio de, de Industria no sé. a paralizar este proyecto en, en una cierta manera ¿no? y a volver a hacer un reestudio si realmente es necesario. Entonces, bueno, mm. creemos que es una buena noticia. Además, Nosotros aprovechamos esta noticia de última hora pues, para presentar la moción en, en el Ayuntamiento de Berriozar porque pensamos que, bueno, que, era, el, que era el momento bueno pues, para poder eh, sacar adelante esta moción. Porque a pesar de que la habéis presentado ahora, ya llevabais un tiempo trabajando ¿no? en, en, este, en este asunto. Sí, Berriozar siempre ha tenido las puertas abiertas a la plataforma de, en contra de la línea de alta tensión. Aquí se, re, se hizo la primera reunión ...de los distintos eh, pueblos y concejos eh, ...se hizo en la Escuela Mendeldea, en el Salón de Actos... ...donde bueno, pues casi asistieron unas 500 personas... ¿eh? ...entonces Berriozar desde un inicio se volcó con este, con este proyecto... ...con esta plataforma... Uh -huh. ...y bueno, se ha, se ha ido haciendo un trabajo importante... ...y bueno, hasta, hasta, el día de, hasta el otro día que ya... ...pues bueno, materializamos en el Pleno... ...pues el rechazo del Ayuntamiento de Berriozar... ...a este proyecto de la línea de alta tensión... Uh -huh. ...un proyecto que... ...bueno, tiene mucha contestación... Eh, ...aquí el Perriozar es un ejemplo de ello... ...pero también en otros... En ...muchos pueblos se han presentado otras mociones... ...se, ha, se ha, ha votado... ...en contra de esta línea de alta tensión... ...y además este... ...para este fin de semana creo que está previsto una... Eh, ...marcha montañera en contra ...del de, de proyecto... ...tengo aquí el... ...el programa... Eh, ...que parece que... Eh, ...va a partir ya mañana mismo desde... ...desde Pamplona, de Iruña... Eh, pasando por eh, varios pueblos, a partir de las 11 de la mañana de mañana eh, se, se irá, bueno, sal, saldrá esta marcha que pasará por Arazuri, Undiano eh, en, la, en su primera etapa eh, Puente de la Reina Garés Cirauqui, eh, Villatuerta hasta llegar a, a Estella, ¿no? Es eh, una, otra de las eh, medidas otra de la de protesta que se han, que se han tomado para, en contra de esta autopista de la electricidad, ¿no? Sí, a lo eh, es que ha habido muchas iniciativas ¿no? desde, la, bueno, desde, los, desde los pueblos pues, bueno, pues por dar a conocer este, este proyecto innecesario. Se han hecho una cantidad de actividades, ha participado muchísima gente. Yo creo que la gente se ha sensibilizado mucho con este proyecto. Eh, hay que comentar ¿no? bueno, que se dan contradicciones. ¿no? Aquí en Berriozar pues, bueno, el Partido Socialista votó en, eh, a favor de que se hiciese esta línea de alta tensión pero luego resulta que en los pueblos donde, donde pasa esta línea de alta tensión vota pues, en, en contra, ¿no? Hay que decir que es, pues bueno, se dan este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros creemos que pase o no pase por nuestros pueblos tenemos que estar concienciados que, que este proyecto no, no es necesario mm. y así lo hemos demostrado y creo que hay que ser coherentes con, en ese sentido, ¿no? Perfecto, pues eh, dicho queda, Raúl Maiza, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Esquerri Casco, una vez más por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Soy Esquerri Ricasco. Agur. Agur.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 It's I'll take, no more, no more It cannot wait, I'm yours mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey. Well open up your mind and see like me up your plans and damn you're free I look into your heart and you'll find love love, love, love, Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one big family and it's our God forsaken right to be loved, love, love, love, love So I won't pay your day no more Need to complicate our time is short. This is our fate. I'm yours. Do do do do do do do but do you want to come on? I you job or closer dear. And I won't bow your ear.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 No more, no more, it cannot wait, I'm yours well, Open up your mind and see like me, open up your plans and damn you're free I Look into your heart and you'll find that the sky is yours, so please don't This is our fate, I'm yours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 Before I leave, brush ha llegado el momento de la despedida. Ya no nos queda más que, que contaros. Eh, y con esto nos vamos a despedir. El lunes volvemos, como siempre, a las ocho y media con el boletín informativo en Euskera y a partir de las nueve con el magazine Berrión. Stop, pop, DJ, on... Recordad que podéis escuchar de nuevo este magazine a las dos del mediodía y a las once de la noche. Already here, and now the dan up en they hear we got swagger, but we Suddenly